la puerta abierta, estamos viendo el solcito, está fresco en la sombra, hay que ir al solcito como para calentarse, pero eso es lo que tenemos y la verdad que estamos eh, disfrutando de que no haya viento, porque la postal de ayer cerca de las 10 y media de la mañana, hoy a las 8 y ahora, después de las 10 y media es la misma, no se mueven los árboles en la ciudad de Santa Rosa y eso también es un alivio porque hemos soportado días de muchos vientos en la ciudad de Santa Rosa. El tema que queríamos compartir ahora con toda la audiencia tiene que ver con lo que nosotros consideramos como eh, una decisión histórica para la ciudad de Santa Rosa desde el momento que el intendente de Napoli anunció la eh, posibilidad o eh, la posibilidad cierta, en este caso, de la estatización del eh, transporte público de pasajeros. Nosotros ahora queremos saber, queremos este, conocer cuál es la situación de las distintas ONG eh, de personas con discapacidad que hicieron un planteo puntual y hay un fallo firme que por ahora no se ha abonado el dinero que se tiene que abonar a estas ONG de parte de la municipalidad en gestiones anteriores y de la propia empresa Autobuses Santa Fe. Eh, Mario Lonegro es de la Fundación eh, Madre Teresa, es una de las fundaciones Que, este, que presentó esa, esa petición a la justicia y finalmente eh, quedó firme el fallo y le vamos a preguntar en qué situación está y sobre todo, este, qué va a pasar con ellos en el transcurso de esta nueva etapa que tiene la ciudad con el servicio público. Mario, buen día, ¿cómo está? Buen día, bueno, buen día a la mañana querpecera y a toda la audiencia. Eh, estamos eh, todavía... De, de, de, Si lo miramos desde el punto de vista judicial, seguimos eh, en el paso correspondiente a la ejecución de sentencia. La sentencia ya ha quedado firme, ya hay un monto que tienen que, que abonar tanto la empresa como la municipalidad, por no haber cumplido con el transporte accesible. Eso, por un lado. Por otra parte, no está, uno no, no está ajeno a enterarse de cuál es la situación concreta, tanto de la empresa con la intención de de retirarse de la ciudad como de la gestión municipal de eh, municipalizar el servicio y eh, tenemos respecto a estas cuestiones tenemos también que, que, que nuestras, nuestras opiniones eh, ante lo que tienen que cumplir frente a la justicia ya, ya está claro no, no, es, no es cuestión de opinar es un hecho eh, hay una deuda de la empresa una deuda de la municipalidad ya hay una cuenta provincial, la cuenta de intereses difusos, que, está, que es donde tienen que abonar lo que, que la justicia ha dicho, y respecto del de servicio que se viene, nosotros como, como entidades que trabajamos con personas con discapacidad vamos a seguir insistiendo en que cualquier tipo de implementación o cualquier tipo de, de eh, forma de transporte que se quiera implementar eh, tiene que tener eh, muy en cuenta que debería eh, ser inclusiva, es decir, que permitir que cualquier persona pueda acceder a ese transporte. Si son transportes de, de gran capacidad para 50 personas, o son eh, pequeños transportes, o hay diferentes líneas y diferentes anillos para, según la zona y según el, el, el destino que tengan, nos parece que es todo, eh, está todo para diseñar. Pero no perder de vista que una persona con discapacidad tiene que utilizar el mismo transporte público que cualquier persona. Cualquier alternativa que implique una, por ejemplo, una combi especial para personas con discapacidad, no, nos negamos de, de entrada. No queremos segregar a las personas con discapacidad. De la misma forma podemos decir, bueno, vamos a poner una combi para los que son eh, rubios altos, otra combi para los que son morochitos, petizos, otro para los que son. Y empezamos, y empezamos con esas categorizaciones y sonamos. Queremos, la manera de ser una sociedad inclusiva es que cualquier persona pueda eh, acceder a cualquier método que, que nuestra municipalidad diseñe. Y en esa, en ese proceso estamos dispuestos a aportar lo que, lo, lo que quieran escucharnos y no, no nos negamos a, a no, digamos, no somos eh, fundamentalistas de, de una sola forma de solucionar. Queremos que no se pierda de vista el criterio este. La sociedad debe ser inclusiva y debe permitir que todos lleguen a cualquier punto de la ciudad. Mario, ¿nos podés resumir, aunque sea en algunas palabras, eh, un poco la historia de esta presentación que ustedes hicieron en la justicia y cómo llegaron a hoy, que es un reclamo que se le hace a esta gestión, pero que viene de gestiones anteriores? Bien, cuando se hizo la licitación para autobuses Santa Fe, ya en la gestión del anterior dos gestiones, la gestión del intendente de la Rañaga, eh, ante la presentación que hizo la empresa de, de lo que pensaba se, prestar servicio, eh, se estudiaron, estudiaron distintas comisiones, algunas éramos de ONGs y otras del mismo gobierno y el, eh, hubo, los dictámenes fueron unánimes que eh, el servicio que, prese, que pretendía presentar esta, esta empresa, eh, una de los firmantes en ese momento era el, el, el, el ingeniero Schlegel, que ahora está en el nivel del presidente Coirco, así que es gente que ya de hace rato conoce el tema, y le recomendaron no aceptar ese servicio porque no era accesible. Eh, a pesar de todas las recomendaciones, la, la, la gestión municipal eh, contrató a la empresa y cuando se vio en la práctica, al poquito tiempo, que no era accesible el transporte, nosotros presentamos un amparo ante la justicia junto con otras cuatro entidades, la Asociación Caleuche, el IPEBI, La, eh, asociación, eh, de, eh, la Fundación Acción y eh, la gente de Dipadi que son de, de diabéticos. El fallo que eh, emitió luego el juez Soto salió favorable a las asociaciones, diciendo que el transporte era inaccesible y que debían a, a poner unidades que permitan el acceso de cualquier persona como le, tanto la empresa como la municipalidad, hicieron apelaciones, primero a la Cámara, después al, al, al Supremo Tribunal Provincial, y salieron eh, rechazadas todas las apelaciones, hasta siempre a favor de las organizaciones, diciendo que tenían que ad, adaptar el transporte, eh, que en, en ese momento era eh, restrictivo para una gran parte de la sociedad. Eh, cuando comenzó la, en este punto nos encontramos cuando comenzó la gestión de Alto Laguirre y nos, nos convocaron para decir que desde la gestión ya no iban a hacer más apelaciones y que teníamos razón y que iban a tratar de solucionar el problema pues bien, pasaron cuatro años no se solucionó no, se, no, no hubo ningún cambio y eh, quedó firme la sentencia se pidió eh, la ejecución de la sentencia y está en este momento eh, la, tanto la empresa como la municipalidad condenadas a, a pagar las multas por no haber cumplido el fallo que el juez Soto en su momento había determinado. ese es un monto este, altísimo, ¿no? Son unos montos eh, que eh, superan hasta el presupuesto municipal, es decir, son montos inmanejables y que no, no pretendemos que se, que se abonen eh, sin pensar en las consecuencias, sino que son eh, situaciones que ameritarían que los funcionarios se eh, sienten y traten de solucionar el problema. El problema es que las personas con discapacidad o las personas con movilidad reducida o un abuelo o una mamá con un changuito no pueden utilizar el transporte público, entonces eso hay que solucionarlo. Y eh, es una brasa caliente que le cayó la gestión actual y que esperemos pueda solucionar. Nosotros sí. aportaremos lo que en nuestro alcance, este es nuestro alcance, pero hay que solucionarlo, esto no, no puede ser eh, eh, algo indefinido y que siempre pagan los que menos recursos tienen porque la persona con discapacidad es la que menos puede eh, reclamar o, o salir a, a buscar otra, otras alternativas. Claro. Eh, según la restricción del contrato, eh, van a permanecer durante un año los colectivos que hoy están circulando, los mismos van a seguir permaneciendo, en este caso eh, a través de la, municia, eh, la municipalidad va a manejar el servicio. Respecto a esa situación puntual, hoy en día eh, esos colectivos están inaccesibles para las personas con discapacidad, o hay alguna unidad que es piso bajo y puede funcionar más o menos bien? Sí, había una pequeña cantidad de unidades de piso bajo, que no, no todo el tiempo funcionaban, no, eh, una de las cuestiones también que tenía que cumplir la licitación era que el, el poder eh, hacer el seguimiento, uno con una aplicación sencilla de celular, sabía si, el, si la unidad que venía era accesible sí. o... Si uno tiene que esperar que pase un colectivo y el que sigue es de piso abajo y ese tipo de, de información por, por aplicaciones tampoco se cumplió. Es decir, que hay que si, si nos dicen que hay que pasar un año con estas unidades para que después el problema se solucione, bueno, hay distintas posturas en la ONG. Hay gente que tiene menos paciencia, otros que, que tienen ot otras miradas, eh, es... Yo creo que es, es todo charlable, pero siempre pensando en que apuntamos a una solución, no a seguir pateando el problema y perjudicando a los que no pueden solucionarlo de otra manera. ¿Consideran ustedes que es distinto negociar, entre comillas, con una empresa que con el Estado, en este caso el Estado municipal, puede llegar a ser el Estado este, un poco más sensible en esta cuestión y eh, comenzar a cambiar esta situación para que las personas con discapacidad tengan el mismo acceso que cualquier otra? Yo, una de, la, de las miradas que tenemos es que al ser un Estado municipal uno conoce al intendente, conoce a los secretarios, conoce a la gente que está trabajando. Eh, con una empresa uno lo que conoce es a un enviado que viene de, de la empresa que está en Santa Fe y es alguien que viene ocasionalmente a Santa Rosa y no, no, no sabemos qué compromiso tiene con la, eh, con la palabra que nos da a ver eh, en qué grado lo puede cumplir. Yo creo que en ese sentido es auspicioso poder eh, manejarnos de, de esta otra manera. Eh, el, el asunto también es que hay otra, eh, que, que los funcionarios y la gente local tenga también la, la, eh, la amplitud de mira, de, de vista de, para convocar a otras entidades, está la gente de las vicisendas, la, la, la, la gente del transporte sustentable, el colectivo de arquitectos, hay mucha gente que puede opinar y aportar ideas superadoras para que el transporte sea más eficiente y accesible en toda la ciudad. Así que si lo trabajamos a nivel local, creo que en ese, por ese lado podemos tener eh, una, una, un avance en, en la solución. Eh, Mario, respecto a la, eh, la actividad que ustedes tenían con la producción de eh, facturas y masitas en, en, la, en el emprendimiento Tentempié y también en la escuela, cómo se han manejado en este tiempo, ¿O han tenido que cerrar, no tienen actividad, tienen actividad mínima, cómo, cómo es la situación de ustedes hoy en día. Bien, nosotros en, el, en lo que es la capacitación laboral, en el IPEL, nosotros trabajamos con personas con discapacidad y que tienen toda una problemática de alto riesgo, entonces como estamos incorporados a la enseñanza oficial del Ministerio de Educación, como cualquier escuela, No, tenemos, no podemos eh, juntar nuestros alumnos a, a tener las actividades normales. Y como la capacitación es personalizada y era con mucho apoyo, eh, no podemos intentar, digamos, no tenemos otra salida eh, para hacerlos vía online, más que mantener los afectos y las comunicaciones que, que tratamos de, de, de, de seguir digamos, de, de que haya continuidad tanto con los profes o alumnos, familias, de eso sí seguimos en contacto. Pero las actividades específicas de formación han quedado por ahora eh, canceladas. Y como el local de que era la venta al público de productos donde nuestros jóvenes hacían las pasantías, eh, han, también está sufriendo la, las consecuencias de la crisis que sufre todo el comercio actual, eh, nos hemos visto en la, en, la, en la lamentable decisión de tener que cerrar lo que es la venta al público de Tentempi. Eh, vamos a, en lo posible vamos a tratar de mantener eh, ventas eh, online en la medida que podamos, o telefónicas, o catering, o lo, lo que podamos atender, con las limitaciones y los protocolos eh, necesarios para cada, cada situación. Pero estamos como el resto, como la mayoría de la gente, esperando a ver que aclare porque eh, nosotros no, no, no vamos a, a dejar de, de, de, de caminar en este, en este tiempo, en este tránsito de, de lograr que las personas con discapacidad se incluyan totalmente en la sociedad. Si no es esta modalidad, bueno, eh, iremos intentando otras porque seguramente eh, la, la, las ganas de seguir haciendo cosas no, no, la, no las mata la cuarentena. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y bueno, que pase pronto esta, esta malaria. Hasta la próxima.